Con esta música, con esta sintonía, seguramente identificáis a un hombre, a Víctor Ross. Y el creador de este personaje que tanto está gustando, que tanto está dando que hablar esta, esta noche en La Rosa de los Vientos es el escritor remorciano Jerónimo Tristante. Jerónimo, muy buenas noches. Hola Bruno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal familia? Buenas noches. Este, encantados, Hola, familia. ¿Qué tal? encantados de estar contigo, de compartir estos minutos con Martín Expósito. En pasados veranos has estado, has mucho en La Rosa de los Vientos y celebramos muchísimo el éxito que está teniendo un personaje personaje decimonónico, pero que nos fascina en pleno siglo XXI, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es un personaje que surgió en una novela que no que no he publicado, que es una novela que se llama Arcana Day porque es un... a fin de cuentas era un código da Vinci, y cuando la terminé, pues explotó el código da Vinci, y dije, ¿a dónde voy con esto? Y me tiene un cajón. Pero ahí, en un primer capítulo, salía un tipo que se llamaba Víctor Ross, que era un... Policía muy leído, que utilizaba la mente para resolver los casos, que había sido un pequeño delincuente y de alguna manera me sedujo y decidí hacerlo protagonista de una serie de novelas y, y funcionó. funcionó. ¿Y, ¿Y qué más eh, funciona en ti? ¿La figura y la parte que tienes de científico, de biólogo, de geólogo para...? dibujar lo que es el marco histórico en el que se mueve este personaje, Víctor Ross o la parte de poeta que también lo eres en donde está esta figura verdaderamente fascinante como es la de Víctor Ross Hombre eh la novela policía que es la novela de misterio en general no, no deja de ser la más matemática de las novelas porque es una especie de, de, de ballet en el que muchos personajes pues van moviéndose hasta hasta un final en el que todo tiene que confluir y que, y que resolverse, entonces yo creo que, que quizá en este sentido mi, mi formación más científica que, que de letras me ayuda mucho ¿no? pero, pero bueno, también me gusta mucho el, el aspecto creativo de, del trabajo, yo siempre he sido una persona muy imaginativa, hacía canciones de de cansautor también y bueno y me gusta pues eso pues crear imaginar cosas nuevas y es un, un refugio para mí Cuando llamamos, cuando perdemos las llaves, y cuando llamamos a un cerrajero y vemos que lo hace de una forma mágica y extraordinaria, decimos, a veces somos muy injustos en esa valoración, pero bueno, es un eh, dicho que tiene mucho de legendario, pero que, como he dicho, funciona. Es que sabe abrir también las puertas porque anteriormente lo ha hecho, pero al margen de la ley. En cierto modo, Víctor Ross era uno de ellos, ¿no? Una persona que estuvo al margen de la ley, que se puso de su lado. Sí, es una característica del personaje que, que gusta mucho a los lectores al igual que Bidoc, pues eh, bueno a mí también me ocurre, no mi labor docente pues normalmente yo muchas veces antes de que mis alumnos vayan a hacer una tratada pues ya se lo adivino porque he sido cocinero antes que Fraile y la verdad es que eso ayuda mucho el haber estado al, al otro lado de la ley y es una, una de las características del personaje que más gusta a los lectores no el que Víctor sea un hijo de la latina, un extremeño hijo de inmigrantes que, que había sido un pequeño delincuente que tenía en que en el siglo XIX había muchos, muchos niños en las calles en España ¿eh? y muchos de ellos pues se buscaban la vida pues como chirleros o pues de, de, de esto el pequeño robo en, en pequeños panda, moviéndose por aquí en Madrid. Y Víctor es uno de estos chavales que consigue salir de la calle gracias a que se cruza en su, en su vida un personaje, don Armando, que, que le saca de, de ese mundo de la delincuencia, ¿no? Porque además había unas diferencias de clases sociales tremendas, ¿no? Y como comentas, sí, sí. había muchos niños prácticamente huérfanos, desamparados, que tenían que intentar ganarse la vida o sacar las habichuelas de donde pues, eh, pudieran. Uh -huh. Y la verdad es que las mujeres tampoco lo tenían muy bien. ¿no? en esa época. Era una sociedad muy diferente. A mí es una época que me gusta mucho, pero sí es una época de muchos desequilibrios. Eh. Paco Taibo decía el organizador de la Semana Negra de Gijón que una buena novela policíaca o novela negra es aquella que parte de un hecho criminal y la investigación que le, sigue, que le sigue permite describir cómo es una sociedad y esto es un poco lo que lo que ocurre en la novela de Víctor Rosa. Ahora hemos reeditado precisamente la primera, El misterio de la Casaranda, que fíjate que ya tiene 10 años y, y vamos por la segunda edición y en ella en la, en la serie hemos entrado menos en ese detalle pero en la novela sí se entra mucho en esta descripción social que tú marcas del, del Madrid y de, y de la España de la época, en la que había unos desequilibrios realmente tremendo mientras que la nobleza vivía de forma absolutamente vamos de, de, de pero pero a un nivel altísimo eh, de fiesta en fiesta, etcétera, etcétera, el 75% de la población en áreas urbanas se dedicaba al servicio doméstico. Eh, y la situación de la mujer, pues como tú dices, era muy mala, era muy muy habitual el, estas chicas de servicio, que normalmente eran de provincias y que acudían a casa de los señores a Madrid a servir, pues se les metía el señorito en la cama la mínima de cambio, acababan embarazadas, las echaban y, y llegó a haber 60.000 prostitutas en Madrid en aquella época, era una bestialidad, porque claro, una chica tenía mucha para ganarse la vida de forma honrada porque, porque el papel de la mujer en el mercado laboral en aquella época era prácticamente nulo ¿no? era una sociedad, como te digo, pues... Eh, que tiene un aire que a mí me gusta mucho, eh, las tertulias, eh, ese, esa ilusión por la ciencia, por la tecnología, de, de otra parte esa nostalgia de, de, del desastre del imperio que se hundía, pero pero sí que es cierto que estos desequilibrios eh, pues eran muy patentes y yo los intento narrar en las novelas, por supuesto. Y la investigación científica, como dices, que comenzó a emerger de una forma brutal en aquella sí, época, sí. también se aplicó a la investigación policial, ¿no? Pues eh, fíjate que en aquella época yo miro mucha Meroteca, ¿no? Para documentarme y es muy curioso como todas las informaciones relativas a ciencia y tecnología, eh, así como las la grandes ferias y todo esto, pues a, a la gente le, le, le interesaba mucho porque el, el público intuía que, que la ciencia iba a traer a deparar una mejora de las condiciones de vida del ser humano. Yo las novelas de Víctor las centro en el año 1876, se inician ahí. En eh, la serie lo hemos llevado un poquito más a, más hacia adelante, porque ten en cuenta que, que por ejemplo, Buketich el, el argentino que empieza a utilizar las huellas de es del año 1888, ahora, de hecho, en la quinta novela de Víctor Ropoy por el año 1883, y, y en esta época, pues, la ciencia estaba en sus, en su, en sus primeros momentos. De hecho, eh, una de los aspectos más llamativos de las novelas de Víctor es que no dejan de ser unas novelas que tienen un aire CSI pero el siglo XIX ¿no? sí, con ese descubrimiento científico eh, que todavía en el que todavía el azar pues eh, dejó a su papel no acordado de Fleming y la penicilina por ejemplo y, y era una forma de investigar pues un poco cutre ¿eh? con esos microscopios y tal pero pero muy curiosa y sí que se empieza, se empieza a utilizar muy poco a poco porque ten en cuenta que y más en España que en España estábamos, estábamos muy atrasados, hay que tener en cuenta que entre la influencia de la iglesia católica, el miedo por ejemplo a hacer una autopsia era algo que que se consideraba pecado ¿no? Eh, los médicos de aquella época pues para, para no te digo ya para empezar a estudiar anatomía forense sino para para saber cómo era un cuerpo por dentro se las veían y se las deseaban fíjate que incluso en Inglaterra tenemos casos de ladrones de cadáveres como como Bark y Herck no, que, que robaban cadáveres para para los catedráticos de, de anatomía porque era una cosa medio tabú y en España pues todavía aún más ¿no? en las novelas de Víctor por ejemplo pues sí que vemos como Víctor va empezando de la mano de Alberto Aldanza un noble céntrico a, a utilizar por pues la entomología forense para para datar un deceso empieza a investigar pues qué, qué tipo de, de corte hace un hacha, un cuchillo si el que lo hace zurdo es diestro todas estas cosas antes pues no no se tenían en cuenta y poco a poco fueron fueron eh, pues, eh teniéndose en cuenta claro gracias a por ejemplo Oloriz que era el compañero de Ramón y Cajal que empezó a instruir a la policía eh, un poco en, en, en cómo por lo menos cómo inspeccionar la una escena del crimen no Has mencionado las huellas en táctil. Dactilares que por entonces comenzaron a utilizarse muchísimo para identificar criminales Vamos a recuperar y escuchar un corte de la serie De la serie en la que Víctor Ross, tu eh, creación, es el protagonista Lo oímos Además seguro que otro juez aceptaría las pruebas <risa> ¿Admitir las pruebas dactilares? Por favor Ross Esto es España Solo verán sus nietos Y precisamente eso, ¿no? La dificultad a la que se enfrentó la ciencia aplicada a la investigación policial por entonces fue una lucha, una lucha que afortunadamente se ha vencido, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que la primera reseña fotográfica policial de España del año 1913, me parece y hay que tener en cuenta también que es que también en aquella época la, la ciencia estaba en sus inicios, entonces por, por ejemplo, por poner un ejemplo eh, en aquella época pues la frenología gozaba de, de mucho predicamento no y, y bueno y se tenía en cuenta no el tamaño del cráneo tal, eh, para, para pensar si alguien estaba predispuesto no al delito entonces claro, nos encontramos ahí con un momento en que se están eh, formando las fronteras entre la ciencia la paraciencia, y claro, pues ahí pues se mezclaba todo un poco, en un pequeño batiburrillo, pero sí que fue costando trabajo hay que tener en cuenta que en España hemos estado muy atrasados y que la revolución industrial llegó tarde y todo esto pues se notó y se notó también a nivel policial, claro. Porque en las fichas de policíacas del siglo XIX la identificación que se tenía ¿cuál era? Porque muchos... La gente llevaba una cédula de identificación que claro, no existía la fotografía entonces pues ponía Pepe Pérez y la llevaba Tú, pues pues tú decías que era Pepe Pérez, ¿no? Si a lo mejor él, no sé, alguna autoridad pues podía testificarlo, familiares o algo así pero vamos, si estás de viaje, pues fíjate tú o sea que era una cosa realmente que, que hoy día pues no, no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, es que era una sociedad muy distinta Esta, eh, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, yo una de las ya sabéis que los escritores pues somos cuentacuentos y, y jugamos con la ficción etcétera y yo pues coloco un detective en la España del 1876 pero esto entonces no era un real eh. fíjate que los primeros Eh, policías de paisanos son de Scorland Yard y eso provocó en la Inglaterra victoriana una polémica que no podéis imaginar uh -huh. porque la, el hecho de que los ciudadanos y más en una sociedad como la anglosajona no eh, tan garantista los ciudadanos se, se, se mostraban muy muy enfadados con la posibilidad de que un tío que tenías al lado Podía ser un policía y no ir de uniforme, eso le parecía, le parecía a la sociedad que era algo deshonroso, ¿no? Wilkie collins que, que investigó mucho los temas policiales y da para grandes, para sus grandes novelas y, y tuvo contacto con estos primeros grandes detectives, lo refleja y, y realmente es un aspecto muy curioso, ¿no? Era algo nuevo, ¿no? Esto de, de, de, de utilizar a, a gente de paisano, bueno, de hecho sobre todo, en, en donde más se empezó a utilizar, que sabemos que sí que hubo muchos infiltrados, y de hecho Víctor Ross, cuando llega a Madrid en su primera novela, viene de haber hecho esto en, en Asturias eran los movimientos sobre lista, ¿no? Que sabemos que estaban muy infiltrados desde el principio por, por la propia policía. Y en España entonces, cuándo empezaron a utilizarse los policías vestidos de paisano. Uf, yo creo que esto pues eh, sería casi casi que cerca del siglo del siglo XX, uh -huh. no sé exactamente cuál es el primero, porque por ejemplo, el comisario Fernández Luna, que era que fue muy famoso, que precisamente siguió las enseñanzas de Oloriz, este actuó, yo creo que entre el año 1913 o por ahí. Entonces, pues realmente eh, yo creo que para el año 1900 o por ahí sería, es algo que era nuevo, era nuevo y parecía raro, <ríe> parecía raro que, que un un inspector de policía fuera de paisano, ¿no? ¿Todo era nuevo por entonces? ¿Había una gran diferencia? Todavía en la investigación policial que había en países como el Reino Unido y lo que había en España, ¿se han reducido esas diferencias en años después, crees? Sí. Sí, yo creo que sí. Eh, yo, mira, por ejemplo, eh, conozco policías aquí donde, donde yo vivo, en Murcia, eh, que son gente preparadísima y que escriben novelas policíacas, siguen mucho el tema de la novela policíaca les gustan las series policíacas y están a la ultimísima, ¿no? Esto, tiene en cuenta que ha mejorado mucho a todos los niveles, ¿no? Vivimos en una aldea global, la formación de la gente ya pues es, es otra gracias a, a Internet, a, a los viajes, etcétera y, y hemos avanzado muchísimo. La verdad es que aquí hay gente muy, muy, muy preparada En el tema de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, pues hemos tenido gente realmente excelente. Y esto, poco a poco, pues sí que hemos ido consiguiendo, igual que en otras disciplinas, el ponernos al día, ¿no? Pero sí que nos ha llevado tiempo, ¿eh? Yo creo que hasta hace relativamente poco... ...yo, pues en, en alguna ocasión hablando con alguna amiga... ...que, que trabaja en policía científica... ...pues ella me decía eso que a lo mejor hasta hace 15 o 20 años... ...esto estaba un poco verde, ¿sabes? Y a lo mejor pues este topicazo que vemos en las películas... ...de que llega la gente uniformado... ...y, y mete las patas por alto en, el, en la escena... ...que menos ocurría ahora, hoy día ya es más difícil... ...ahora hoy día se trabaja muy profesionalmente. ¿eh? Has mencionado Murcia... Eres autor y se puede encontrar en las librerías de Murcia y de toda España, de libros como El misterio de la Casa Aranda, que se acaba de reeditar, o de otros clásicos como 1969, un extraño caso de asesinato y corrupción en el año en el que el hombre llegó a la luna, muchos de esos libros se encuentran y es que me ha hecho eh, bueno pues eh, especial eh, me ha movido mucho ¿no? el eh, sentimiento que mencionaras eh, muy recientemente en tu Facebook, en tu página en Facebook mencionabas la librería Diego Marín y creo que es eh, muy importante ¿no? en un año como el que ha finalizado el 2014 se han cerrado casi mil librerías en nuestro país, eh, Diego Marín, yo he vivido en Murcia como no lo voy a saber ¿no? es una librería fascinante, además una de esas de siempre y Qué importante es en estos tiempos eh, reivindicar la librería y los escritores tenéis mis cazarro, ¿no? Sí, hombre, el librero de cabecera es ese es ese personaje al que tú acudes y te conoce y sabes lo que te puede gustar y, y son grandes prescriptores. Para nosotros, para los escritores, son muy importantes porque sin ellos no llegaríamos a, a nuestros amigos, a los lectores. Este librero de, de toda la vida que yo pues, realmente pues me gusta mucho más ¿no? que estos fenómenos de... de, de, de, de de hipermercados del libro a los que llegas y te encuentras a chicos que están pues con una beca y los pobres pues no saben nada, ¿no? En el caso concreto de Diego, por ejemplo, que él sigue estando en sus librerías, tú vas allí, yo cuando estudiaba, estudio biología, llegaba a pedirle un libro, oye, tenéis el Gaiton y el tío, es una enciclopedia auténtica, no mira ni el ordenador, dice, no, espérate, me llega la semana que viene. Este tipo de librero que, que fíjate, que aunque parezca que no, sigue sigue resistiendo, porque la gente a la gente le gusta saber que llegas a un sitio y dices, "Oye, ¿qué que me leo? ¿Qué me leo?" Y ellos eh, eh, tienen muy buen ojo, conocen muy bien lo que hay a, a, sus, a sus clientes conocen los libros que están saliendo y realmente cuando el librero prescribe un libro es porque sabe que funciona y es un y ya es un círculo vicioso, o sea, el libro sale porque lo recomienda y como lo recomienda sale y, y y hay un feedback ahí muy muy bueno. Este tipo de librero, eh, no sé, o, o yo que sé, Paco Camarasa en, en Barcelona, ¿no? Eh, bueno son gente que realmente hacen, hacen muchas cosas. También es cierto que hoy día la librería no puede ser un espacio muerto, hay que hacer encuentros con autores, eh también ir, ir metiendo otro tipo de productos, también de merchandising, porque hay que decir que los lectores somos muy frikis. Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta Juego de Tronos y hay, hay cosas relacionadas con, con los libros, pues también las puedo comprar. ¿no? Y la librería pues se está reinventando porque es un, un negocio muy difícil en un país en el que hay que tener en cuenta que leemos muy poco y que en los últimos años la venta de libros ha bajado un 40%. ¿eh? Bueno, yo sé que en mayo creo que va a haber una nueva entrega de Víctor Ross, pero yo quiero, al igual que muchísimos telespectadores que imagino que seguían la serie, ya lo comenté en el programa en su momento ¿qué pasa con, con la segunda entrega? que se queda ahí la cosa? ¿que si en la televisión donde se ha hecho en un primer momento no quieren? oye pues que, que yo creo que nuestra casa hermana estaría encantada ¿eh? pues eh, vamos a ver eh, ahora mismo está sucediendo algo parecido con el Ministerio del Tiempo no son series que estrena televisión y, y realmente pues hay que tener en cuenta que, que la audiencia media de televisión es un 9 y Antena 3, eh, vuestra casa hermana, por ejemplo, tiene un 15, ¿no? Y, y esto, pues, realmente se nota mucho. Eh, hemos hecho una media de 2.300.000 espectadores, eh, que no está nada mal, porque a partir de hace una semana, eh, Antena 3 nos, nos contraprogramó con Velvet, que es eh, hoy día la serie más vista, sí, sí, muy, serie muy exitosa, una serie muy bien hecha que tiene muchos seguidores y, y en una cadena muy potente y nosotros pues eh, fíjate Belve se fue comiendo todo lo demás y hemos fidelizado a a esta, a esta parroquia que no está nada mal 2.300.000. Luego también hay que tener en cuenta que estábamos intentando hacer eh, pues como lo habéis dicho un producto cultural con un programa que va después que presentaba yo que se la Sonia Víctor Roy que hemos tenido pues ochocientos, novecientos de media, que no está nada mal, en Late Night un millón doscientos, eh, Hay que tener en cuenta que a La Triste llegó a ser seiscientos mil y este programa de después cultural pues está en novecientos, ochocientos. Entonces yo creo que son unos resultados realmente bastante buenos, pero televisión española pues quizá, no sé, eh, eh, quiere, y ahora ya te digo, está pasando igual con el Ministerio del Tiempo, igual quiere estrenar una serie y llegar a 4,4 millones como hace ver de golpe, y esto de golpe no se hace, hay que ir reclutando eh, espectadores, igual que ocurre con las novelas, pues yo de novela en novela, pues cada vez pues, pues sumando más amigos, ¿no? Es un trabajo de, de medio o largo plazo y hay que tomárselo así. Entonces, pues si Televisión Española no se muestra interesada, pues iremos viendo a ver eh, si hay otras cadenas que estén interesadas, porque la, la demanda, si entráis, por ejemplo, en la fanpage, de Víctor Ross de, de Televisión Española, pues podéis encontrar cuatrocientos, quinientos comentarios de, de espectadores, pues pidiendo en, en, cada, en cada hilo, eh, pidiendo, pues eso, que, que haya una segunda temporada, porque claro Lo concebimos con, como un formato miniserie y se hace corto, se hace corto mm. porque el espectador le da la sensación de querer más eh, a mí como consumidor de series a veces me pasa que en la serie de, de las seasons estas de trece catorce, quince veinte capítulos a veces hay una especie de meseta en la que te puede llegar a aburrir que en este formato de miniserie esto no ocurre. Eh, pero claro, tiene el inconveniente que cuando llegas el último capítulo y ya se ha acabado no y, y bueno, pues ahí, ahí estamos todos con ganas de más vamos a seguir trabajando para conseguir que Víctor Ross vuelva a la tele, si no fuera en Televisión Española pues en otra Víctor Ross, tu personaje, el creador Jerónimo Tristante ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos es un placer estar contigo, conversar es y charlar placer. venga, pues muchas gracias me gusta mucho estar aquí en casa con vosotros un me, abrazo, ¿eh? a nosotros nos gusta más no, gracias no.